Quisiera ser tan guapo, como los caballeros del kär, Quisiera, quisiera ser tan guapo, como los caballeros del zodiaco. kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, kär, porque es hispano 8 por hispanos para Latinoamérica y el mundo Con sus conductores Deco Interfier 1 Siki 90 Caramel 18 Deco nocturno. Shiro Haya anime manga canciones y mucho más. Okay ya yeah. okay bien okay. okay bueno ya yeah. eh, hola a todos este es interfiruno. 19. Allá caramel 18. Bueno como recuerdan la vez pasada eh, nos fuimos eh, buscando a Deco porque nos dañó el, el sistema operativo del audio ya como pueden escuchar estamos todos bien aquí. Eh, la razón por que estoy cansado es que no lo podemos atrapar Y bueno, por eso no está aquí para grabar Pero el es que lo vamos a ganar, no se preocupen Se pues <risa> corriendo súper, súper rápido es eh, mío, ¿se escabulla ese, ese tipo? No, no tienen idea Bueno, en fin, aquí hemos regresado Con un nuevo episodio de Hispani Radio El primero de el año ¡Yee! ¡Yeah! ¡2009! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Perdón, es, es que todavía tengo la, la maña de decir 2000 Y es, digo, 2009. 2009. Dios, porque es, <risa> es, es todo lo que corrige. Que, ni me acuerdo qué cosa es. Ok, mucha, mucha, mucha. Gracias, gracias. Bravo. Gracias, audiencia. Gracias, gracias, gracias. gracias, audiencia, perfecto. Y bueno, antes de eh, comenzar el episodio y todo eso, y así que vamos a hablar. Una cosa importante que tenemos que decir, que acaba de pasar hace unos cuantos días es la tragedia en mi vecina nación de Haití tal vez ustedes ya escucharon el, el terrible terremoto que pasó el pasado martes 12 yeah. y, y bueno okay. eh, muy lamentable obviamente y como okay. y si sí, tal vez ustedes saben el problema que hemos tenido con los haitianos de que no porque ustedes cogieron nuestra parte de la isla y después luego le pateamos al trasero no pero Yo no, no, ya eso pasó hace como 200 años, ya yo olvidé eso, y cuando pues haitianos están dolidos, a mí también me duele. Claro, lo importante es estar unidos con las personas que también forman parte de, de lo que es este, este este mundo, y si necesitan la ayuda de nosotros, ¿por qué no dársela? Exactamente, muy buen punto, ahora claro, me, me, me gustó. Gracias, claro. claro, no no no hay que ver las cosas malas, sino que la necesidad de los demás, porque quieras uno no, como dice... Interfir hace años de eso Y los que estamos ahora Bueno, los que están ellos padeciendo Y necesitando, pues hay que echarles la mano Muy mm, buen punto allá Buen punto Es o sea, lo más que podemos hacer, Porque imagínense Cuando a alguno de nosotros le toque vivir eso Dios no quiera Pero imagínense, vamos a estar en la misma situación En la que ellos están ¿no? mm, exactamente. Hay que ponernos okay. en sus zapatos En mm -hmm. su lugar Buen punto Porque imagínate, si, nos, si me pasara a mí, obviamente yo creo que alguien me mande ayuda. Y me está gustando mucho que eh, la comunidad internacional está tomando cuentas en el asunto y está ayudando a la República de Haití, está mandando, eh, además de dinero, está mandando ropa, comida, agua, principalmente, agua. que es que lo que más necesitamos. Luego de seis horas sin agua, morimos. ¿Morimos o morimos? Bueno, ¿cómo se diga? Morimos. ¿Morimos? okay Mor perfecto. No. Uh -huh. no, porque no creo que los españoles sí, a digo... Ah. Okay, ok, no empieces con eso. <risa> ya. Ya, ya, ya, serio, ya. En fin, eh, bueno, pasa que nosotros ya hemos mandado nuestro eh, donativo. No vamos no vamos a decir cuánto mandamos porque somos muy pobres, pero ustedes se pueden imaginar cuánto puede. <risa> no, claro, porque yo no voy a decir cuánto mandé. Para claro, nuestra humildad, sí, hemos, claro. hemos querido colaborar con las personas que lo necesitan. Ay les invitamos a que si pueden hacerlo por medio de alguna cuenta bancaria, de algún lugar de acopio, pues adelante, hay personas que lo necesitan. Mm. Y aparte, si si no pueden donar dinero, pues se, de repente si en su comunidad la Cruz Roja está recibiendo alimentos no perecederos, agua, ropa y ese tipo ropa, de cosas. agua principalmente. Lo, mm -hmm. Sí, principalmente. como lo están haciendo muchas comunidades de acá de mi ciudad, pues pueden acercarse a esos sitios o averiguar dónde se están haciendo los operativos de recolección de objetos y ese tipo de cosas para donarlas y los llevan para allá y de esa manera estarán contribuyendo con las personas de Haití que lo necesitan. Y como les digo, es muy muy lamentable lo que está pasando. Es tanto así que los doctores, muy pocos doctores, una los, eh, los instrumentos básicos de la medicina, de lo que son... El estetoscopio, gasas, inyecciones Eso está faltando Los muertos La gente, no, es, la gente está durmiendo entre los muertos o sea, Los es, heridos se convierten en muertos o sea, Es una situación horrible Muy fea es, es tanto así que todos los muertos lo están apilando Unos tras otros en, en fosas comunes no, no, no hay lugar como darle Una, una santa serpultura digna Es, es muy lamentable, es, es lamentable sí, Hay personas sí. heridas Que ni siquiera pueden ser atendidas Es lo peor porque no hay lugares que se den abasto para poder recibir. Estaba viendo una niña que está viva, pero prácticamente sufre cual más que cualquiera de los que están fuera o los que están viendo los muertos. Es, es terrible, no puede mover sus piernas, no tener mm. un lugar donde donde Me que la atiendan, es. debe sí. ser muy Y bueno, eh, nosotros realmente si fuera posible, nos gustaría abrir como una pequeña cuenta así para tener donativos, ustedes nuestros oyentes podrían eh, donar o algo así, pero desafortunadamente no tenemos los recursos para tener, abrir eso y somos algo ignorantes en ese aspecto, pero como nos dijo Caramel, si ustedes pueden eh, hablar con alguien o hablar con la Cruz Rojas para que puedan donar algo, lo más pequeño, lo más significante que, que sea yo creo sí. que con eso Con ese pequeño granito de arena creo que podrían ayudar a muchas personas Para aquellos que no lo saben, bueno pues eh, Creo que todavía está el link, el enlace en la página de YouTube Para que pudieran accesar por medio de ahí A los que pueden, verdad, si quisieran con, contribuir con dinero De casualidad, ¿eso está en diferentes idiomas? Eh, no he revisado, pero creo que sí creo que está en todas las páginas principales del wiki. Bueno, en todo caso, si es que encontramos el enlace, lo vamos a pegar aquí abajito en la en la descripción luego de nuestra historia de, de nuestras aventuras de nuestro anime ficticio. Eh, vamos a poner vamos a poner el enlace ahí ahí abajito de eso para que puedan dar un clic y puedan mandar sus pesos, sus bolívares, sus colones que no existen ya. Eh, no esto, lo que sea. Los bolivianos, eh, qué otra moneda en, en Um, da, me falta una Sus soles Sus soles Sus peruanos Y esos mm, Tienen una Tienen una Oh ¿Cómo se llaman? Oh, sus, sus guaraníes Sus guaraníes es Que están en Paraguay Sus reales Si son de Brasil eh, Creo que tenemos oh. Yo creo que tenemos Cero brasileños Pero quién sabe <risa> Bueno, bueno Digo yo El punto es que Si pueden comparar con algo Con lo que sea No necesariamente dinero Agua, ropa, comida, lo esencial Lo que esta gente está necesitando De él, o sea no, no tiene que ser mucho, o sea, lo que les manden Crean, les va a servir En serio, entonces, efectivamente Y bueno, ya vamos a Continuar, porque luego Hablamos, el, se va a usar El coso entero El coso entero en esto, bueno, continuando Otras cositas rápidas Para no divagar ya entrando Al tema, gracias a todos los que comentaron Nuestro episodio de Navidad Nos alegra que le haya gustado bastante. Hemos, eh, he visto buenas expectativas y buenos comentarios. Me alegra eso. Muchas gracias. También gracias a la gente de ODU, Otacus Dominicanos Unidos, un, un grupo de mis paisanos ahí en Dominicana que tienen un foro de, de los amantes dominicanos al anime. Que hace mucho me dijeron que mandar saludos, los estoy mandando ahora. Así que chicos, están escuchando. Todos ustedes. Si usted sabe, pues la raza y la vaina por ese lado. está bien eso por esos lados para los dominicanos para lo que no entienden eh, también saludos si es que ya escuchar esto a otro podcast que hemos encontrado en español que se llama la hora otaku de creo que son cuatro o cinco chicos españoles españoles son que muy interesantes tíos estos eh, no me dijeron nada pero solamente porque me gustó su trabajo aquí bajito también le vamos a poner el enlace de su podcast Que es, tiene una temática algo diferente a la nuestra, pero como quiera se pueden informar de cosas cositas que están pasando por allá en Europa, que ya lo han mencionado yo aprendí bastante sobre cierto tema no recuerdo ahora mismo cuál fue y eso, así que para los chicos de La Hora de Tacos, si es que están escuchando y, y si es que nos mencionan en el episodio de ustedes porque escuché el disque, van a leer mi comentario, se los agradezco de antemano tema, les mando un saludo y también rapidito eh, esto es eh, noticias de manga escuché que ya van a sacar Si es que le interesa en español El manga y las novelas De Haruhi Susumiya Que yo no, oh. sé, que no sé por qué la gente le está haciendo Tanto alboroto por eso Pero ya en Ibrea, y toda la Ibrea en Argentina Ya la va a poner en español Primero que los españoles, eso me gusta No, verdad, que todo va a España Por fin Y tíos de, de, de Orotaku, si están escuchando eso, no se ofendan Pero es verdad, que todo lo se lo mandan ustedes primero Aquí en Latinoamérica no tenemos nada Ya continuemos ya a lo que va a episodio. hoy Siendo este nuestro primer episodio del año 2010 Aquí las chicas y yo estábamos hablando de que debíamos hacer un, como un episodio medio extenso Así que este va a ser nuestro episodio, tal vez de dos partes, de fan Todo lo comienza con fan, así que este va a ser el nuestro... Termino fan Termino fan Entonces este va a ser nuestro episodio fan Y vamos a comenzar Con uno de los temas más interesantes que todos nosotros eh, hemos escuchado Y necesitamos para ver anime especialmente en japonés Que son el Fansub Así que este fue nuestro primer eh, comentario No comentario, perdón, eh, nuestro primer tema Tema, eso Eh, a ver Oh, pam pam pam pam pam Se me olvidó primer sonido Así que comencemos Bueno, hablemos un poco de Fansub Ustedes se preguntan, ¿qué es Fansub? Bueno, pues se le llama Fansub a una versión traducida de una película o serie extranjera, extranjera perdón, que ha sido traducida por los fanáticos y subtitulada en otro idioma diferente al original. También es el proceso por el cual se subtitula una serie de anime por parte de los fanáticos, los cuales no reciben una, una ganancia monetaria. La historia del fans comienza en los años 80 por parte de los clubes de anime de aquel entonces, que hacían lo posible para distribuir series solo encontradas en japonés pero el proceso de hacer los subtítulos era un poco más complicado que hoy en día, ya que usaban cintas de video en forma de VHS y pues era más complicado pegar, por decirlo así, los subtítulos. Relativamente muy pocas series tenían una licencia para su distribución fuera de Japón, lo cual fue difícil para los fanáticos del anime, algunos generalmente eh, con esta destreza en el idioma japonés comenzaron a producir copias subtituladas de nuevas series para poder compartirlas con sus amigos que no tenían conocimiento del idioma. Las copias en VHS eran conocidas por su baja calidad, el tiempo que se toma para subtitular eh, caras de reproducción en esos tiempos eh, pues valían unos 4, dólares y era un poco difícil de conseguir todo ese dinero. Un número limitado de copias eh, se distribuían Eh, una vez subtituladas a clubes locales de anime los cuales los fanáticos, en los cuales los fanáticos podrían comprar a un precio más accesible razonable contactar a los clubes para que copiaran los episodios en una cinta de VHS en blanco. Los primeros subtítulos fueron producidos por equipos análogos de edición. Primero se consigue el ya tan conocido Ro, palabra inglesa que significa crudo. Aunque la definición es que no está cocinado porque no tiene los subtítulos aún. Eso es. Yeah. La fuente más popular de Ro era un VHS de la serie, aunque también se usaban discos, pero no eran tan populares como en los años recientes. El guión traducido era hecho para que se apegara al diálogo del video Ro y se ponían tiempos a cada parte del subtítulo. La sincronía es lo que determina cuánto tiempo un subtítulo se mantendrá en la pantalla. La sincronía del guión se hacía junto con un programa de computadora designado con ese propósito. La persona haciendo la sincronía ve el video y le asigna la apariencia, el cambio y el remover del subtítulo usando una computadora. Los programas más frecuentes para hacer subtítulos fueron JCOZOOP en Commodore Amiga y Substation uh -huh. Alpha en Windows. Ya cuando el guion estaba preparado y sincronizado, el siguiente paso era producir uno o dos masters. Un master era una copia de alta calidad de un fanzine terminado, del cual muchas copias se hacían para distribuirlas por parte de los mismos distribuidores. Como muchos de los integrantes de la comunidad fanzine no querían hacer ganancias con, por sus trabajos, los fanzines no eran vendidos. Este estilo de fanshop era bastante caro para la persona que hacía los subtítulos y el distribuidor del trabajo final. El RAW, usualmente era vendido a grandes precios. Casi todas las cintas PHS tenían un valor de 50 dólares y muchas eran más, eh, llegaban a más de 100 dólares con solo 30 minutos de video. Bueno, ya, ya con el alza del internet, mejor programas de edición y DVDs, el proceso original fue abandonado en su totalidad por fanshop digitales, y su distribución electrónica. Esto ha permitido al fansub a transformarse de un proceso lento y tedioso que genera una vista previa de baja calidad sobre una serie atractiva a una manera rápida y barata de crear una alternativa de alta calidad de una producción oficial. Fansus modernos son producidos en computadoras y un mo aún se, y aún se requiere, pero a diferencia de los fansubbers que necesitan una cinta VHS, muchos de los RAWs vienen siendo Vienen directo de una grabación de la televisión japonesa que puede ser conseguidos como programas como Winnie y Perfect Dark, equivalentes japoneses a LimeWire y Ares, donde se descargan archivos de computadora a computadora. Algunos grupos de fansub tienen contactos en Japón que les administran la serie vía stream. Ya cuando el video está en la computadora, este ya puede ser editado y subtitulado con mínimas pérdidas de calidad ya cuando los subtítulos son aplicados. Mientras que lanzamientos comerciales tienen acceso a un libreto, fansubers deben hacer todo por medio del oído. Esto a veces puede llevar a problemas de cómo escribir el nombre de los personajes, y esto pasa más con series que usan nombres occidentales, y más cuando estas tienen la letra L, la cual se pronuncia como una R por el lenguaje japonés. Nombres como Alice se pronuncian como Arisu, Y esto puede llevar a grupos fansub con un nombre diferente al mismo personaje basado en la pronunciación japonesa. Un famoso ejemplo de esto es Winry, Winry Rockwell de Fullmetal Alchemist, que se escribe con su nombre con L de forma, de forma Winry y por la pronunciación mencionada anteriormente. Pero ya confirmando que sí, de hecho, su nombre es Winry con R. O sea, se, dado la pronunciación, muchas veces vas a escuchar una L se pronuncia como una R. Algunas opciones de series pueden llegar a los 200 o 300 líneas, aunque series con mucho diálogo pueden llegar a las 500. El programa de sincronía más popular en estos tiempos de... es de... es AIGISO, con que se puede lograr una mejor calidad en el tiempo, en que cada línea pueda salir en pantalla. El tipo y color de letra de los subtítulos juega un papel importante en el entendimiento del diálogo, y yo lo debo saber. Se debe escoger un color que no se mezcle con la escenografía y con un tipo de letra legible Generalmente Arial o Times Roman, si es que saben cuáles son. Los títulos eh, son encodados usando un programa que los pueda añadir a la escena o que sea pegado directamente. Existen dos métodos de cómo subtitular Los títulos fuertes, o como dicen en inglés, eh, soft, soft subs, creo que se pronuncia, son estos encodados a la escena y por consiguiente haciéndolos fácil o difícil perdón de remover sin perder la calidad de los del video ah oh, perdón esos son subtítulos fuertes entonces hard sub no. el otro el otro es eh, soft -suff. de soft sub ah, no, no, no, no. Sus títulos, entonces estos subtítulos suaves son, aqu son aquellos aplicados al video por medio de un archivo separado o mezclado directamente al archivo del video los subtítulos suaves gozan de mejor resolución lo que puede hacer más fácil su lectura Internet permite un estilo de fanshop muy colaborativo... Con cada miembro del equipo con un objetivo diferente... Comunidades fanshop por Internet pueden tener un episodio completo... Subtitulado en unas 24 horas luego de su estreno en Japón... Como una vez mencionamos en el episodio 2... Que creo que fuiste tú misma ya que lo mencionaste... Mientras que este tipo de subtítulos de baja calidad... Oh perdón... Eh, mientras que este tipo... de Velocidad, eso... Este modo de velocidad es posible... Los grupos que favorecen la velocidad en lugar de calidad se les conoce como grupos veloz sub, o fast sub, creo que sería en inglés, y tienden a hacer subtítulos de baja calidad en más maneras que solo la calidad del video. Grupos regulares pueden tomar días o hasta semanas para lanzar cada episodio, pero con las nuevas técnicas y avances tecnológicos, como subtítulos suaves, combinando... Con el gran número de personas en muchos grupos de fansub, no es raro ver lanzamientos de alta calidad, menos de 24 horas de estreno en Japón, lo que hace la, dif eh, lo que hace la diferencia entre el fansub y los grupos de calidad no existentes, así que ni siquiera se nota. Después del Desde el 2006, perdón, muchos fansub han sido pre eh, predominantemente distribuidos a través de Victorin y otras formas de descarga. La página de noticias sobre el fansub provee información sobre el lanzamiento de un episodio para luego ser descargado por los fanáticos. El convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas protege las obras de cada país a través de derechos de autor, cosas que técnicamente hablando los fansub eh, pues rompen estas leyes al distribuir los capítulos por, ya con los subtítulos. Pero esto pues, es un caso muy interesante para aquellos que no podemos adquirir las obras originales. Muchos distribuidores occidentales de anime ven el fanshop como una forma de publicidad gratis, con el pensamiento de que cuando salga la serie en formato oficial a su área del mundo, esto tendrá mayor ganancia porque los seguidores del género ya están familiarizados con el producto. Otras compañías de Japón y Estados Unidos tienen menos tolerancia por los fanshop. Algunas compañías japonesas les han expresado a los, a los fansovers no traducir sus propiedades, como, como por ejemplo products. Production ID en relación a Ghost in the Shell y Media Factory con todos sus trabajos, mientras que representantes de empresas norteamericanas han dicho públicamente que no aprecian los esfuerzos de los fansovers. Estos fansovers siguen un código de honor, por decirlo así, y muchos dejan de trabajar en la serie ya cuando esto tiene un lanzamiento comercial fuera de Japón, específicamente en Estados Unidos. Por el mismo código de ética, las personas que coleccionan y ven los deben borrar estos cuando la serie tiene una licencia y luego comprar material legal. Aquellos fansovers que venden el trabajo son vistos como ladrones, ya que el fansub se ha hecho por los fanáticos para fanáticos. Razón de por qué muchos fansubbers vienen con el aviso, este fansub está hecho sin fines de lucro. Actualmente las razones principales del fanstop es la licencia que no está disponible en nuestras áreas o, el o que el material eh, tiene licencia eh, de la serie solamente en Estados Unidos. Pero sus un mangas sí se distribuyen en inglés, así que no existen posibilidades de que estas series aparezcan en formato DVD en occidente. En el caso de ediciones al material, obviamente tenemos que poner de ejemplo a nuestro gran enemigo, Forkid. Ajá. porque como hemos mencionado en repetidas ocasiones, 4Kids hace demasiada edición a series anime, a las series anime que distribuyen. Yu-Gi-Oh! Pokémon cuando aún tenía su licencia, One Piece cuando tenía su licencia, Dino Rey, Shaman King, Tokyo Meow Meow, entre otras series, fueron editadas de una manera u otra, pero mayormente en el diálogo de los personajes. La música y sus nombres. Series largas como Bleach, y Naruto se sigue subtitulando luego de tener licencia internacional. Naruto tenía más de 150 al comienzo de su llegada mientras que Bleach tenía 72 y como fanático, ¿quién va a esperarse hasta que le dé la gana de ponerlos en la televisión o en disco? Ot otras series llegaron con licencia gracias a su popularidad a través de los fans. En el video promocional anunciando la licencia estadounidense de Harry y Susumiya, Tadokawa, la empresa oficial y Bandai, La empresa distribuidora específicamente dieron sus gracias a los fansovers e incitaron a que compraran el lanzamiento oficial. Esta fue la primera vez que una empresa japonesa admite y acepta, pero no necesariamente apoya, la buena piratería entre los fanáticos. A su manga Dayo fue una serie que se pensó no tener una gran parte de audiencias en Estados Unidos, pero los fansovers mostraron otra realidad y la serie se publicó luego. Algunos distribuidores occidentales están tomando cartas en el asunto y han comenzado a subtitular las series que consiguen y las distribuyen gratis. que *Miss Brotherhood, Naruto Shippuden y Ninja Chell Acto Final, entre otras series, son transmitidas con subtítulos en Hulu o... ...Punchiro. Eh, ...por sus respectivos distribuidores. El fansop realmente ha avanzado bastante en 23 años de existencia. Algunos grupos de fansop en español incluyen... Doxu, Twin Dragons, Latin American No Fansop, Geotaku, Dragon Elixir, Sora No Fansop, entre otros. Muchos esperan a las traducciones en inglés para luego subtitular al español. Bueno, ahora opinando acerca de este tema del fansop y todo lo relacionado con él. Bien, hemos visto ya que los grupos de fansop se hacen sin fines de lucro, es decir, ellos no reciben ninguna paga por subtitular las series. Sin embargo, hay personas en la piratería y lo sé porque lo he visto, el, el, que toman estas series que ya han sido previamente subtituladas por los fansos y que hacen, las ponen en un CD en un estuchito así bien lindo y, y las venden. Entonces tú, las personas cuando compran la serie se consiguen con que La, la coloca a reproducir y dice este, abajo del nombre del fans dice hecho por fans y para fans no vender ni alquilar y resulta que lo están vendiendo entonces esa es una cosa bastante bueno a mí me parece un poco descarada porque si un grupo de personas se está esforzando por colocarle un subtítulo para que las personas de su mismo idioma entiendan la, entiendan la serie y la puedan ver y les sea más fácil entenderla Entonces, otras personas se aprovechan de eso. Y bueno, a mí personalmente me gusta que, que existan estos grupos pues de fansos, porque imagínense, si no los hubiera, ¿cuánto tardaríamos en mirar una serie doblada a nuestro idioma? Nos haría, nos volveríamos viejos esperando. <ríe> sí, es un buen punto, es cierto. Y también estoy de acuerdo con, con Caramel, A mí me encanta que haya estos, estos grupos, los fansubers, porque sin ellos no podríamos entender nada ni un pico A menos que se, sepas un poco de japonés, de lo que están hablando en la serie Pero lo único que sí hay riesgo con los fansubers y que saben que esto puede pasar es lo que también dijo mi compañera La piratería, o sea, mucha gente se vale de lo que ya está este, con subtítulos, gente que se ha esmerado con los fansubs este y los vende, o sea, eso es lo único que me molesta y que pues, o sea, te da a entender que igual y puede que desaparezca un poco lo que son con los fansubers. Pero de momento mientras haya yo los aprovecho, o sea, porque no podríamos entender, no podríamos esperar tanto tiempo a que una serie tipo por ejemplo Bleach, Naruto, que ya llevan mucho con los fans, imagínense, se va a tardar mucho, va a tardar años en que venga toda la serie completa a lo que es Latinoamérica. Imagínense. O sea, yo por mi parte estoy agradecida con los fansubs. Es lo único que tengo que decir. Y estoy muy de acuerdo contigo, Suki. y ahora voy a continuar tema, entonces. Bueno, los fansubs están aquí para que eso y aunque sea una forma de piratear a los fansubs han abierto un mundo diferente e interesante para mí al menos. Yo he visto anime toda mi vida, todavía. Pero nunca lo vi en su idioma original y luego de ver Naruto y los Caballeros del Zodiaco en japonés, todas las demás series me abrieron a mí y Pude aprender más del género, eso tengo que admitirlo. Es un proceso bastante, de bastante traba, eh, trabajo, de lo más seguro y con su eh, esfuerzo. Los demás fanáticos podemos conocer las series apegadas en Japón, o pegadas en Japón. Eh, se nota la gran evolución del, del, del usar videocasetes a usar video original, como se me suenó, de la serie, que no vienen con, con ningún... <coughs> Pues en algún boletario y con internet su distribución puede ser más expansiva. <coughs> en relación a Latinoamérica, el formato de DVD de las series llega en forma pirata, ya que por algunas son otras, yo no sé por qué las series no pueden ser vendidas legalmente, ya que no se no, no se toma en cuenta como posible lugar de, de mercado. Lo único que nos queda son los doblajes y ya. Menos, a mi parecer eso es eso. Esto es muy triste porque demuestra que no existen distribu distribuidores latinos que puedan saber promover y vender series de anime con doblaje solo en español y japonés. Igualmente, pero, perdón por inter igual ¿no crees que piensan que no va a haber mucha audiencia? ¿Por Tam también puede ser eso, puede ser una de las dos, pero tal vez puedan tener unos cuantos. digo El único que yo he visto en específicamente en español que distribuye Star Wars Entertainment, que son el grupito de Jesús Barrero y demás que eh, doblan el, el, la saga de Hades en español solamente lo visto a ellos eh, doblando cualquier cosa en español, luego de ahí, más nada solamente ellos, y no creo que haga muchas ventas, al menos a mi parecer, no estoy completamente seguro uh -huh. y bueno, continuando, con todo esto de, de derecho de autor que se ha mencionado bastante en el tema, hasta cierta forma eh, tiene una buena razón de existir Pero también se debe tomar en cuenta que la serie tendrá poca ganancia y esto es, es, específicamente en el mercado norteamericano. Y como es Latinoamérica, no tenemos mercado de anime. Nos debería importar un comino si dicen algo de nos sustituir a nosotros en español. Eso solo aplica a Estados Unidos... Eh, ¿Cómo es? Eso todo, no aplica a Estados Unidos... A Estados Unidos y Canadá. Como los falsos en inglés salen primero, esos son los, eh, los que suelo ver al menos. Pero la ventaja de ser bilingüe... Eh, Es que lo puedo leer en dos idiomas, así que veo el primero que salga. Pero en definitiva, gracias a, a los fansub podemos ver la original el género de animación que más nos gusta sin tener que esperar que les dé la gana a los distribuidores occidentales a traducirlo a nuestro idioma. Bueno, pues yo creo que los fansovers hacen un gran trabajo porque, como se decía, de no ser por ellos, creo que no tendremos la, la capacidad de, de conocer todas las series que... Hoy en día son nuestras favoritas y creo que, como se, como dijimos antes, las, hay, hay algunas compañías que ven esto como publicidad gratis. Pero ya siendo publicidad gratis deberían de tener un poco más de consideración. Incluso si tanto les molesta, ¿por qué no acelerar el proceso en que pudieran dar los derechos para que todos pudiéramos ver las las, las series? Y así podríamos interesarnos muchísimo más en el en el en el material ya comprando DVDs, pósters, ediciones especiales, lo que sea, que pues nosotros vernos obligados a infringir la ley, como poderlo decir, porque quieras o no, no es no es legal, pero sería bueno que hubiera eh, un poco más de apoyo, porque básicamente gracias a los fansovers es, es que los lo, los animes cogen Eh, éxito, fama, lo que sea, y pues el material ya, bueno, conozco a algunas personas que se obsesionan tanto con una serie que han visto gracias a un fansub, que compran divididos originales, ediciones especiales, figuras y todo eso, que bien que mal le, le conviene a la compañía fundadora y pues creo que deberían de haber un poquito más de comprensión en ese sentido. Aunque se habló de que no todas las compañías están en contra del Fansub, pero en su buena mayoría creo que no les parece esto de, de que los fansubbers eh, pongan los títulos para todos nosotros. Esto es como, como tú alguna vez me llegaste a decir, aya ah, yeah, esto es una moneda de dos caras. ¿Cómo, cómo fue como me dijiste algo? Una cosa así que me llegaste a decir, es que no recuerdo Tiene, me... su, ¿tiene su lado bueno. Mal, sí, eso, porque, eso, sí, eso. Me, me, como sí. decía, como decía Adriani, o sea. De no haber fansovers, no no podríamos ver las las las series. Pero al mismo tiempo, a, a, habiendo fansovers, hay personas que se aprovechan de esto para sacar lucro. Y es cuando las personas se desilusionan, pues, porque eh, más que nada es por el amor al anime que se hace esto. okay perfecto. Creo que ya uh, hablamos de la cuenta. Así que creo que vamos a tomar nuestros cinco minutos de descanso para regresar en unos instantes. ¿Tu Sanpacto no corta como antes? ¿Estás en el mundo humano y quieres unas vacaciones? Pues ven a la tienda Brajara, que tiene todo lo que un Shinigami necesita. Cuerpos visibles, cápsulas con almas, afilador de Sanpacto, área de entrenamiento para perfeccionar tu Bankai, comida, cosas para el hogar y mucho más. Ya tenemos una nueva máquina afiladora de Sanpacto. Tu espada tendrá el mismo filo que tuvo hace 500 años. Garantizado o te regresamos tu dinero. Así que ven a la calle 18, esquina Yasutora, en la ciudad Caracura y busca al hombre alto de bigote, ese es Tesai. Recuerden, nadie iguala nuestros precios, nadie. Y regresamos. Bueno, pasa que Caramel y Aya tuvieron que dar un pasito afuera, porque por cuestiones que no vamos a mencionar ahora mismo. Entonces, Suki y yo estamos aquí. ¿Y qué creen que ha regresado luego del tercer episodio que la tenemos como invitada? ¿Se a Mai? Hola, Mai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí de regreso para hacer sufrir Omar. No, interfere. te quedamos. Interfere. Ay, se me olvida. Ah, bueno, pero acuérdate, ya sabes Interfear. Interfear. Interfear, perfecto. El internet, ok. El... <risa> ¿No, no internet aplaudan? Pero... ¿Qué están aplaudiendo? ¿No aplaudan? <risa> ¡Wow! La audiencia... ¡Wow! La audiencia... ¡Wow! audiencia... ¡Los odio! ¿Cómo se ¿Me hacen eso? ¿Cómo me hacen eso? Mira, no importa. Bueno, razón de que ya hemos terminado nuestro segmento sobre el FAMSU, ahora vamos a hablar sobre el otro segmento que es bastante interesante, que es... El... fandom. Ya vamos a entrarle de una vez el tema para no estar divagando mucho. Así que yo lo voy a comenzar si es que no les molesta. <coughs> Oh sí, tam, tam, no, no hemos dicho eh, Mai, Mai es, es que oficialmente ya Del grupo, así que quién sabe Tal vez van a ver un poco más de ella, no sé todavía No me han dicho, ¿por fin estamos oficial contigo? Yo te dije que para cuando tú Me dijeras que viniera Yo aquí estar, perfecto okay. así que... Es semi oficial entonces Es <risa> <Pero risa> la pasta de seguro Perfecto Siempre pasta seguro tenemos que Yo ¿Te imagino reto, Señor, sí, señor no, Tampoco, ¿verdad? <risa> o sea, tampoco esperes eso <risa> Bueno, no, no, ya, ya Vamos a entrar Muy eh, Fandub Ustedes saben lo que es Pero tal vez no saben Específicamente cómo Pero ya les diré Bueno, también el Fandub Que viene de las palabras Inglesas Fandub Que se traduce como Doblaje aficionado Es un doblaje Hecho por los fanáticos De una canción Película serie animada o serie televisiva, es una traducción de la producción al idioma de los individuos. ¿Bien? También se les suele usar el término fantoblaje para obtenerlos más acordados al idioma español específicamente. <coughs> la calidad del fanshop oscila desde pobre calidad de sonido, en efectos de sonido, con actores inexpertos, a actores profesionales donando su tiempo para un equipo de sonido de calidad y con efectos de sonido. Los fanáticos usan material con derechos de autor que luego es altera altamente modificado para crear una versión nueva del material. FanDub, como sabemos, es más común de ver en forma de animaciones japonesas. El propósito principal del FanDub es de ofrecer sus series favoritas con su idioma natal o cambiar el existente material de su idioma porque simplemente no les gustó el trabajo de los actores profesionales. En el caso de las canciones. Esto consiste en la adaptación de la letra de una canción para que un cantante pueda interpretar la melodía de forma similar a la original. En este caso, se utiliza una pista karaoke de la canción. La historia del fandom se remonta al 1994 en Alemania. Un grupo de chicos alemanes hicieron un fan doblaje de uno de los episodios de Star Trek, nuevo conocido en la hispanoamérica como Viaje a las Estrellas, específicamente la segunda parte de Star Trek. También, cintas de VHS de fandom fueron distribuidas y, copiadas, y, copia, y copias estuvieron circulando, pero a un grupo limitado de personas, mayormente por las limitaciones técnicas del tiempo. Este, con la digitalización, comenzando en, el, en 1998, el fandom ganó gran popularidad entre la audiencia alemana. Aún así, el fandom más conocido es el proyecto Sailor Moon de Marx Fred <coughs> El primer fandub hecho por internet y tuvo recibimiento internacional por el grupo de noticias Sailor Moon. El fandomlaje de Sprague inspiró a otros a crear proyectos similares de sus programas favoritos, pero por la culpa de las limitaciones técnicas y la falta de equipo, muchos fandubs de los 90 no pasan de la fase de audición. Es desconocido por nosotros cuál fue el primer fandom en español latino u europeo, pero lo más probable comenzó en la comunidad de YouTube. Por otra parte, para la creación del fandom no se necesitan muchos equipos altamente tecnológicos para alcanzar el trabajo final. Una, un simple micrófono con audífonos y una computadora con programas de edición de audio es lo más sencillo para hacer el fandom. Obviamente la calidad de sonido y la circunstanciación de movimientos de los labios con las voces nuevas incremento usando un programa pro profesional y un micrófono de buena calidad de sonido. Al principio Windows Phone era el programa más popular de grabación. Cada pasar del tiempo y con, y con programas más sofisticados como Audacity y el establecido Adobe Audition, solo un recuerdo fue desapareciendo como programa principal de grabación. Audition es un programa de paga por licencia, aunque también se puede construir de forma pirata en algunos sitios web, mientras que Audacity es libre de descarga en su página principal. Las características principales de estos productos son mezcla de multipistas. Filtradores de ruido Prueba de video a Audio Reducción de sonido No deseado A respirar encima del micrófono Y el poder mover los sonidos originales Los fan dobs Detienen el programa de edición de video Que llegue Que llegue a tener una buena calidad Siendo los fanáticos Claramente no profesionales Programas de edición de los Llegan a altos precios Y salen fuera del presupuesto De grupos de fan Como Dacity Virtual Dobs Es libre de Descarga Al igual que el fan doc, o el, up, perdón, el fan doblaje tiene ciertas pautas para su creación y uso. El material debe ser gratuito en su totalidad, así que no se puede vender o alquilar. Darle crédito a sus eh, creadores y distribuidores para el país. Mantener una calidad aceptable, tanto en la traducción como en el doblaje para facilitar la comprensión de los diálogos. Un doblaje es hecho por fans, para fans... Y no se debe doblar material que ya tiene licencia en la región donde se hace fan-dub <coughs> En la mesa de comunidad de fan en YouTube existen foros con el propósito de hacer fan-dub para este, eh, este medio Abrir audiciones para los personajes de la serie Uno de los sitios, o uno de los sitios más, dicho, más populares entre los hispanohablantes es FanDubMX Que promueve de forma no ilegal los trabajos fan-dub de la comunidad de YouTube Muchos de estos fan-dubers sueñan en tener un empleo como actores de doblaje. Y el fan-dublaje es una buena práctica para llegar a esa meta. Si llegaron a escuchar nuestra entrevista con el actor de doblaje, Benjamin Rivera, el de una hora y media, si ¿sí se acuerdan, el episodio <risa> pasado, él exhortó a los fan-dubers que quieren hacer esto, una profesión <risa> de actuación, y luego tomar clases de doblaje. Ok, ya terminamos de nuestro tema, entonces... Eh, como fue prometido la vez pasada cuando estábamos dando nuestro repaso de que se iba a tratar nuestro episodio FUN Hemos tenido aquí unos invitados que son justamente Fandovers en YouTube Bueno, primeramente tenemos a nuestro amigo que tal vez se recuerdan como clásicos de... ¿Se acuerdan esa eh, mm. promoción que nosotros hicimos en YouTube? Y nuestro ya deseado comercial ya hoy Si pues, eh, ¿sí se acuerdan Es nuestro gran amigo rr 86 eh, hey, regresaste güey? ¿cómo estás? Muy bien, aquí, aquí Omar. Atendiendo Interfere, tu... Interfere, Interfere. Interfere. Atendiendo tu invitación. Todos ya todos ¿sí? conocen... la única atendiendo mi, atendiendo tu, tu invitación. Okay, perfecto. Y que ya te la debía de De... este seis meses, lo no siento mucho. ¿Me perdonas? Sí. Ok, ok. Oye, entonces, además de tener aquí a R, ya tenemos a uno de los que yo espero que se haga más famoso que cierta persona, él sabe quién es que yo estoy hablando, el fuerte aliado del anime. Hola, fuerte aliado. Hola... Hola. Muchas gracias por la, la invitación y eh, bueno, pues a ver si puedo contribuir algo con el podcast a ustedes, ¿no? Oh, sí, muchas gracias. Y quién sabe, tal vez te... te vamos a poner ahí ya de, de integrante aún oh, no no na, nada nada oficial, nada oficial estamos ahí te, estamos hablando de unos papeles quién sabe tal vez <risa> <risa> ya, ya vamos a <risa> ver cómo hacemos la verdad sí ya no no sí no y muchas gracias muchas gracias te, te voy a, a deber eso lo que pasa es que ya somos <risa> de, ya somos como <risa> once la lo que quieres son más hombres ah qué okay. ¿Sí? <risa> Todo lo puesto lo quiero son masifas. No, pero ya, ya, ya. Ok, fuera <risa> de caso, fuera del caso, caso. Sí, ya, regresando al tema. Ok, ya regresando al tema. Eh, como ya terminamos y hablamos... Bueno, antes de todo, eh, Ivancho y R, dígame, ¿qué, qué mm -hmm. les pareció el, el tema del fandom? Comenten, por favor. Uno por uno. Primero y Iván. Primero Iván. Ok, Ivancho, dile. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? El fandom es algo increíble que... Eh, bueno, he podido apreciar en YouTube eh, He podido apreciar cómo los fans se eh, interesan Por eh, querer que una serie llegue A nuestro idioma Y sea apreciada con el idioma Con nuestro idioma Porque en cierta forma eh, El fandom, bueno, a pesar de no ser Un, un doblaje oficial un, No sea sé, un doblaje hecho Con las eh, con las control de calidad Que normalmente un cliente De... Eh, de un estudio de Japón o Que exige siempre Sus productos ¿no? Eh, pero los fans se interesan por Tratar de hacer llegar a la gente eh, A nuestro idioma Obviamente El mensaje o lo que un anime O, o, o bueno Cualquier otra serie en este caso Que no siempre solamente se hace de anime Fandox eh, Se hace para en, en, Entender más la serie Y en cierta forma Valorar, valorar Un poco más por, eh, por Más en nuestro idioma Y bueno para hacer que Llegue a más gente No uh -huh. no sé si Rubén En algunos aspectos eh, coincide conmigo eh, Pero yo en sí eh, La verdad eh, Eso es lo que yo pienso del fandom Y es algo realmente Muy creativo especialmente que para Especialmente Muy creativo Este yo lo que puedo decir que el fandom yo creo que ha sido unos una gran etapa de, de lo que yo he vivido aquí, porque te haces de una forma muy amigo, muchos amigos, te haces muchos, muchos, muchos amigos, y este, es un mundo total de amistades que te puedes, que te puedes este, acomodar con ellos, te puedes, oye, necesito que me ayudes o necesitas ayuda, eh, nos hacemos una comunidad. Y la verdad lo que necesita mucho en este mundo últimamente es este más relación humana y convivir más. Y las artes nos, nos brindan esa, esa opción de llevarnos más unos a los otros y sí. poder crear algo bueno. Porque la comunidad humana es, está desapareciendo últimamente es y, hay y hay más violencia, y hay más violencia. Yo también doy para la paz mundial anda bueno proven anda de la Paz anda anda de, de poeta hoy oh, wow, bueno qué bien eso me llegó aquí ya está llorando por ahí creo igual puedo decir Iván es mi mi camarada eh, como tanto este este que más Rosy este interfere este Edgar Luis Un número interminable de amigos que te puedes Crear en esto del fandom No olvides a mí Y, y a mí Claro <risa> <y a mí, risa> <y a mí, risa> No están los tradicionales saludos la, <risa> que <risa> me, la que me invita A los chaui <risa> Ay Dios mío Ya bueno. esos interminables amigos Cuando ya estás dentro del fandom <risa> Bueno entonces Ya vamos a entrar a las preguntas Para que ya tengan bueno uh -huh. Entonces, eh, vamos a hacerlo Si no le molesta en este orden Rubén, tu, yo te pregunto Y luego, Iván, yo te pregunto si es que no le molesta ese orden O si lo hacemos el otro okay. ¿Está bien? Okay, Todo perfecto. bien, sí super. Bueno, Todo. primero, Rubén, ¿cuánto tiempo tienes en el fandom? dime Un año y medio Muy bien. ¿Y Un tú, medio. Iván? Yo llevo ya casi dos años te, Iván, y pues ¿qué te atrae de lo que es el fandom? Pues, lo que pues, pues, más me atrae y, y, Bueno, en sí, lo que me ha... O sea, ¿cómo te decirlo? Lo que me ha atraído del fan en primer lugar es que... Eh, he sentido que yo podía dar una voz a un personaje, ¿no? Uh -huh. Y en sí podía darle mi propia personalidad, podía hacerle... hacerle o sea, no en, siempre, no en todo aspecto cambiar el, la personalidad, porque hay que acomodarse al... al el, el tipo de personaje que uno hace todo, ¿no? Uh -huh. Pero en sí es... Eh, uno es... es, es uno sí, uno se siente que se está divirtiendo, Y, y otro es que, que estás dando vida a un personaje, estás en cierta forma marcando tu propio eh, sello personal con ello. Ay, sí, eso es lo importante, creo también. ¿Y uh -huh. tú, Rubén? Yo puedo decir que el fandom, este, en sí, este, pues sí tiene razón Iván, o sea, cada, nosotros lo hemos notado, por ejemplo, como, por ejemplo, sí. cuando dirigimos un fandom, este, mm. que cada, cada voz tiene como un alma especial y da una esencia. Entonces, cuando nosotros le ponemos la voz al personaje, le damos en sí la esencia de nosotros. Por ejemplo, como romanticismo, que será, un alocado cierto, cierta esencia de nuestra voz la, la otorgamos a eso de lo de lo que llamamos el fandom o sea que lo que buscan es dejar parte de ustedes en el personal Sí, es es es más o menos lo que tratamos por ejemplo uh, bueno hice hace unos uh, buenos, uh, bueno yo hice unos pequeños uh, clips de Minoru y de Latar y bueno lo que más me gusta bueno en lugar Como yo veía en, en, en la versión japonesa Me encantaba su forma de ser Porque eh, como, O sea me identificaba él Porque ustedes saben que es Un actor novato no En, en, en, el, en, en el anime De Lucky Star ¿no? ¿Ve? Y pues eh, en cierta forma me he identificado Con él porque yo también me considero Un novato todavía En el, en el fandom Por eso también me encanta mucho ese personaje eh, eh, Realizarlo A mí, este, podría decir que Mermelody... Eh, en Mermelody se que hay todo un pequeño clip. Está en Español de España, pero me gustó, quería sacarlo por un... este Sacarlo un clip y ver mm -hmm. cómo me quedaba y para el parecer sí quedó muy bien porque sentí, me identifiqué con el personaje. O sea, nosotros elegimos el personaje y nos identificamos con él. Y ahí avanzamos. Sí, es eh, muy cierto. Pero, um, por ejemplo, a veces... Eh, No sé si me permitirían hacer una no, posecita no, si por aquí. <risa> o bueno, mí no hay problema. Sí, pues, adelante. Va. Ah, por ejemplo, eh, a ver, les voy a hacer de la última parte, de del último clip que hice de Lucky Stars es el episodio 12. ¡Lucky Tunnel! <risa> ¡Hola, Lucky! Soy mi gran y Ishii. Y muero. Ah, no me acuerdo las líneas, pero verdad. Eh, no sé, algo así. Pero así más o menos le di al, a, a la voz eh, de Minoru Shirai Pero en sí no cambio mucho el tono de voz, es, es media rara, como ustedes saben, ¿no? Y me pueden escuchar, la, la verdad, es, pero bueno, a mi criterio está bochillona, pero eh, trato de hacerlo lo mejor posible. Y Rubén, a ti Rubén te salen muy bien los bandos, especialmente de personajes así es rudos, ¿no? <risa> sí, he hecho de, de juegos He hecho algunos como Ah, sí, crees poder detener ¿no? O cosas así También he hecho otro que Bueno, el de Mermelody también acá más tranquilo Depende del, est del estado de ánimo que le Bueno, que le des al personaje Por ejemplo, con el otro de Mermelody y el de Lucia, te enojas Y lloras fácilmente Y me demuestras muchos lados tuyos Eso es <risa> lo que me gusta <risa> <Wow. risa> Bueno, wow. chicos, <risa> a ver, ¿por qué hacen fanáticos? O sea, ¿Qué es lo que los, los llena, les da algo? O sea, ¿por qué razón? ¿Qué hay detrás de todos su personajes? Rubén, tú primero. Es como, ¿qué hay detrás de todos esos personajes? ¿Qué nos motiva? O es o sea, un sueño. Así, exactamente. Es un sueño. Es un sueño que, que queremos lograr. Y yo como yo también, como yo soy maestro, este, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el primer día que fui a dar, a dar clases. Este, ...mis alumnos me dijeron... ...maestro, nosotros también queremos hacer videos... Y dije, ¿qué es esto? ...y luego, ¿cómo supieron? Le digo, ...los niños están en todo... ...y me he dado cuenta que cuando los niños... ...yo por ejemplo después de clases ellos me dicen... ...yo quiero yo quiero, yo quiero quiero aprender a, do a doblar así como usted... Maestro. ...y dice, bueno después de clases... Este, ...hacemos una... ...un pequeño fan ...y ahí estamos con los niños... ...y conviven más, trabajan más como manos... ...es un sentimiento muy bonito... Que, que la verdad quisiera que mucho más personas lo vivieran y este es un sueño que la verdad está muy muy muy bonito la verdad este este no, no tengo palabras en sí porque nosotros este que soñamos con esto desde que éramos niños por ejemplo el doblaje nos ha dado momentos alegres como lo fue como Pedro Picapiedra este Don Gato y lo hemos vivido y Lo hemos visto y la verdad es algo que quedaba en en nuestras vidas. Muchos no pueden decirme lo contrario, con, si han visto alguna serie, anime y que lo han visto doblado. Entonces hay que darle más vida a esto porque está desapareciendo desafortunadamente. Bueno, ¿y qué dices tú, Iván? Pues um, a mí lo que me en primer lugar me inspiró, eh, bueno, debo decirles que esto se es rem remonta hace casi, bueno, dos años y medio atrás porque comencé eh, porque yo yo veía esta, este eh, director de animación que se llama Makoto Shinkai no este director tiene unas tiene cuatro películas realmente extraordinarias que dije bueno pues sería bueno sacarlas en en en, en audio latino no que estén en nuestro idioma no porque la verdad eh, actualmente solo existe de doblaje oficial en inglés y obviamente en japonés, ¿no? Um, entonces decidí empezar un proyecto que se llama o sea yo lo he denominado ¿no? el Makoto Shinkai Project, ¿no? Que consistía en doblar todas sus obras, no incluyendo todos sus cortos, porque él ha realizado un, un sinfín de obras de, eh, con muy buena calidad, ¿no? Y, y la verdad es que a mí a mí realmente me llegaron sus historias y con y empecé eh, mi primer mi primer eh, fandoblaje fue eh, de un corto que se llama ella y su gato bueno qué les puedo decir de eso que eh, no fue bueno fue mi primer fandoblaje sí en, entre comillas no fue o sea no fue del todo bueno la, o, realmente hubo comentarios que Eh, en el YouTube, ¿no? Que realmente fueron ofensivos, ¿no? Pero yo los dejé porque... Eh, sí, tenían razón, porque era un novato, ¿no? Y... Eh, con el paso del tiempo... Eh, eso no me desmotivó, más bien me motivó más a continuar, ¿no? Eh, tratar, o sea, tratar de mejorar un poco más mi, mi interpretación, eh, todo eso, ¿no? Y después saqué... Eh, Eh, bueno, ya una, una Una película completa no Que es la de 5 centímetros por segundo Y bueno Está más o menos, yo le podría decir no Porque eh, Todavía es uno de mis comienzos Y no he Pensado todavía del todo sí, teniendo muchos problemas eh, Especialmente en la acción Y todo eso, pero Trato de hacerlo lo mejor posible no Y tratar de eh, divertirme no con, con, eh, con esto del fandom ¿no? sé, sé que es algo complicado pero no hay que desanimarse porque es al final todo es algo que nos divierta a todos y no hay por qué amargarse y no hay por qué hacer caso de esos comentarios eh, eh, que a veces eh, quizás es por mala información o porque piensan que eh, por por ser un doblaje va a ser algo malo ¿no? al menos yo pienso eso no uh -huh. Es que al fin y al cabo todo eso es por diversión, o sea, y la gente no está muy acostumbrada a lo que hacen los fans. Nosotros sí. podemos saber qué es fandom porque pues lo hemos visto en YouTube, leemos ideas, nos gusta el anime, y... pero hay mucha gente que conoce anime y no sabe lo que es un fandom. No tiene sí. la más mínima idea. Entonces cuando se topa con ello, se dice, ay, ¿pero ¿por qué lo hiciste? Eso Eso soy muy feo, o mejor lo otra cosa. Sí, o sea, ya, es, no, es, que es como desactivar a la gente. Uh -huh. Sí. Sí, también con las canciones para mucho Es es algo que A veces se llega a malinterpretar mal Pero en sí es algo muy creativo Es mucho más creativo Que digamos solo subir videos En YouTube y nada más Es algo es que, que tú... tiene todo un proceso Exacto, es, exacto. es un trabajo Durísimo de, de edición Desde el que y adapta, de... desde las voces Todo así mm, eso, es, eso es Yo pues no critico a nadie mm -hmm. <risa> bueno. Yo pues no critico Bueno, dame hacer la, la próxima pregunta, perdón por interrumpir. Eh, bueno, eh, bueno, Rubén, dame, comenzar contigo. Eh, ¿Cuáles materiales has doblado hasta ahora? He doblado trailers de juegos, como de Tek Tekken 6. He doblado, este, uno de Dragon Age. Este, muy bueno. he doblado. Eh, Sí, sí, lo vi que que lo viste. Te gustó mucho. Este, también clips y este algunos animes he participado con varios varios este, personas por ejemplo estuve en el de Los Camban con este Hamel estuve con este con Iván estuve también contigo Iván ¿cómo se llamaba la serie? la de Kimikis Kimikis. este he dado en varios este, varios incluso ya me han visto en bueno también algunos este trailers que bueno obviamente no son para Para regularmente los chicos no lo no, no, no lo van a apreciar, ¿verdad? Pero pasa para las chicas. Pues el ya hoy y este, sí, a Pero muchos. Ya, vale, su, lo, lo, sabe, su, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Pero desafortunadamente la, las chicas, las chicas lo piden y, y pues uno lo ve como un papel más que se tiene que interpretar. Obviamente a mí no me gusta, porque yo soy hombre, ¿verdad? Y no me gusta, <ríe> no me gusta, no me gusta. Y nah, lo hace bien. bien. A mí tampoco no me gusta. No, esto, lo, a mí lo que me da miedo es que lo haces bien. <risa> no, para ser sincero, ¿verdad? En, en serio. Algo menos te gusta, mejor lo haces. y fíjate, eh, y no me gusta, ya te imaginas. Bueno, eh, esto eh, es bueno, <risa> directo Bueno, y, bueno no, mi palabra... Pues pues okay, bueno, mi género... favorito Mi género favorito en sí... Son El shoyo. Uh -huh. El Gore okay. El Sonen, uh -huh. uh -huh. Y todos los videos de juegos Que son de juegos, están muy buenos. Okay, muy perfecto, chingados. bueno, Iván eh, la, la misma pregunta, ¿cuáles has hablado Hasta ahora? Uche. he hecho más que todo Clips pequeños así como Hay esta serie que se llama Kyo no Gononi O hoy en clase 5, aula 2 Es una serie realmente Eh, muy chistosa y me, me encantó También doblé eh, Lo que se llama eh, Voces de una estrella lejana De Makoto Shinkai también no eh, La película de 5 centímetros por segundo eh, También estoy eh, ¿Cómo se llama esta? Hice eh, también Hice un trailer De, de las ovas de Kenshin Y eh, también uh, Ahorita no me acuerdo la verdad y no estoy ahorita en mi canal para decir, pero he hecho bastantes eh, clips que de, de fandom que, que hasta el momento todavía tengo que sacar, ¿no? Este, yo, yo y Iván, este, tenemos este, conjunto con otra amiga, este, estamos para sacar un showio que se llama Paradise Kiss En unos, en unos meses más lo, lo, van a ver. Este, vamos a darle seguimiento. Es un showio. Eh, Iván, estamos sí, sí. pendientes con, pendiente con eso, ¿eh? No se te ha olvidado. Oh, hombre, ese, ese está recontra interesante, el de Paradise Kiss. Me, me tienes que dar los detalles más adelante, pero... No se te ha olvidado. Ya luego a la no, salida. Sí. Bueno, para hablar de trabajo, otro... Ay, no... Ah, la verdad, ese Pero sí. Ya luego a la salida. Ay, sí. A la salida. Adiós, miel chavo. Bueno, ya continuando con las preguntas. Este, a ver Iván, primero ¿Cuáles trabajos uh -huh. tienen para tienes para el futuro? Así, y como que nos puedes adelantar ¿no? Claro, claro Los puedo adelantar Tengo, en sí tengo proyectos grandes Tengo una película que se llama El lugar prometido en nuestra juventud sí. eh, las, las obras de Kenshin En cuanto primero saque eh, El lugar prometido Y varios clips pequeños de DNA Angel y estoy considerando hacer otro clip más de hoy en evening hour cinco clase 2 no eh, y también eh, tengo uno un, una parodia que, que está parada desde desde el año pasado y espero a poderlas sacar no porque ya ya se ya como que se tardó bastante <ríe> <risa> bueno pues es un tra estos son trabajos complicaditos y sí se entiende que se tarden Sí. Eh, pues sí, esperamos sí. poder ver de tus trabajos próximamente y, y pues bueno, tú ven que nos puedes decir, que nos puedes adelantar. Este, pues vamos a sacar este un, una película que salió de, es de lucha va, salió un español de España, pero no no no no me no me gustó y lo vamos no, a no manejar. No mucho, no no nos gusta este, vamos a sacarla de voy a sacar la de Tekken, la uh -huh. película este es de puro, es una historia que sí algunas veces sí te hace reflexionar de sentimientos y cosas así de, de ira y todo eso este y también qué más Paradise daizkis que lo vamos a dejar yo y es que yo tengo mucha convivencia con Iván y otra chica que se llama Eoli sacamos regularmente sacamos nos ponemos nos juntamos y hacemos este hacemos nuestros proyectos también tengo el de Tekken aparte tengo otros trailers que voy a sacar de juegos y este y unos cinematics de juegos este pero en sí ahorita ahorita ahorita el que tengo estable es Tek y Paradise Kiss son los que los que andan ahí Entonces es lo que más probablemente veamos más pronto. Sí, lo, porque los demás este todavía necesito ver mi tiempo, tengo que ver todo porque tiene razón Iván, esto esto es mucho mucho rollo en sí, incluso para sí, mucho show. En sí, para sacar un pequeño clip de cuatro minutos Yo me he tardado editando tres días, cuatro días. Ah, es que es bastante Y tú te quejas, Mike, y si eso que solo son las canciones. Ah, imagínate, pero es que yo tengo la idea de que los clips, o sea, es que sincronizar, o sea, el, lo que se grabó con la, con el movimiento de la boca del mouse. Luego también que se si los sonidos, los, o sea, todos los detalles que hay, la ambientación, o sea, es bastante y no solamente pues, el audio después ahí pégalo al video ah no y considera una cosa más que a veces hay que dar látigo a la gente que no entrega líneas <risa> ay, ay, ay, ay, ay, yo conozco la pedrada la pedrada la marca la patada marca tendrada. Iván por favor <risa> <risa> ah, a mí de lo poquito que he hecho de fandom no, no me han regañado ni de que ah entrégame líneas porque las entrego a tiempo pero ah yo bata bueno Explicale eso a Michu. Esa eh, es otra historia que luego te contaré. Y él me debe. El líneas. También, ¿no? Ay, ay, ay. Y le deben líneas también, ya tu sabes. Los que le deban líneas, En realidad, por favor. Ya. ¿Por está bien, está bien, está bien. Y, y van a la otra. Ya captaron el mensaje. A otra, a la, a la Aviso publicitario. Se oye, se oye <risas> La pedrada Bueno chicos, ¿les gustaría entrar al doblar profesional? Sí mm, La verdad no, no lo pensó mucho ¿Sí? ¿Sí? Pues la verdad La verdad yo no creo poderle dar Tengo mucha inexperiencia y mi voz No me favorece a veces mucho Y lamentablemente Aquí en el país donde yo resido No hay escuelas de doblaje, tendría que ir a, al exterior, en este caso a México para poder estudiar eh, algo relacionado con el doblaje. Yo, pero siempre y cuando, o sea, yo creo que sí se puede realizar esto, siempre y cuando uno practique y sea constante, ¿no? Porque es la única forma de poder eh, también llegar a ser un buen actor en este, en este rubro o en cualquier otra cosa, ¿no? El primer lugar es que te guste. Y Eso. tú a ti te van te gusta, entonces yo digo que tú Tienes una gran posibilidad, hermano. Ah, Pero, ejemplo, la... que Esa, que... Tu, en tu voz, como sea, como sea. Cada siempre das un sentimiento muy muy bueno a tus personajes uh -huh. y no es porque yo lo diga, sino todos nuestros amigos y varios de la comunidad lo han checado y y mi respeto, sí. Ah, gracias. Vaya, bueno, así bueno, tengo que todavía mejorar más. Eh pero o sea yo lo hago porque me gusta y es algo divertido más que todo no me gusta hacer todo tipo de personajes pero a los que más me cuestan son los malvados a mí <risa> <risa> ¿Eh? <risa> ¿Qué me a ¡Ay qué miedo! <risa> <risa> <risa> es Eso no atraco. <risa> se a perdón a veces casi como que a, ver, se, se no le... yo, no, yo. a veces se le pasa y bueno ya terminando nuestras preguntas eh, algunos últimos comentarios chicos invitados eh, Rubén quieres decir algo algo antes este, yo quiero dar a comentar que este sigan este, apoyando esto que el doblaje no desaparezca aquí en México este Apoyan a la a lo que viene siendo de Rivera Benjamin Rivera Es una buena opción Porque la verdad esto nos ha plasmado la vida este Y el fandom yo invito a más gente que venga Me pueden buscar este Pueden comunicarse conmigo Y yo, si yo les puedo echar la mano La verdad Cuenten conmigo La verdad ¿Por qué pues no lo... eso, tu correo. ¿Qué no es el personal? Ah no, ¿verdad? Puedo dejar este eh, Sí Este y por favor sigan sigan este sigan apoyando esto, nos las artes no quiero que desaparezca ninguna porque la verdad nos forman más como persona y este ya se está desapareciendo por qué porque hay mucha industria y ahorita bueno, la industria y la industria se vino para abajo y las artes desaparecieron. Entonces, ¿a qué dónde vamos a ir? A ningún lado. La economía está desapareciendo aquí en este país por lo mismo. Bueno. Entonces, eh, Iván, yo creo que ya Sí, bueno Yo también eh, opino sobre Lo mismo, sobre con la misma, tengo la misma Opinión que Rubén um, Esto es un arte Y debemos eh, respetarlo como arte También eh, Es algo maravilloso que muchas personas Deberían eh, Apoyarlo y hacerlo crecer ¿No? Y quién sabe Esto puede servir de, fa de práctica Para futuros eh, eh, Dobladores eh, Eh, profesionales ¿no? Uh -huh. y y pues eh, eh, no sé si me permitirían eh, dar unos saludos aquí a unos eh, grandes fandovers que siempre me han estado eh, ayudando en mis proyectos adelante con gusto bueno en primer lugar tú Rubén muchas gracias eh, por eh, ayudarme en los proyectos en, en que he estado y pues espero poderte seguir eh, teniendo ¿no? también eh, quisiera uh -huh. <ríe> También quisiera Agradecer a Rosy Sánchez Rosy Yo siempre hablo con Rosy En, en el Messenger Es una muy muy gran persona eh, Me ha ayudado Con muchos fandoms eh, Cortos especialmente Pero ahora la van a ver en, en Como prota en, en, en, en, en la próxima película Que estoy queriendo doblar no También quisiera eh, Mandar eh, Uh, a Stephanie, Stephanie también me, me está ayudando mucho con eh, eh, los fandoms que estoy realizando y pues eh, eh. Bueno, nada más eh, a esas dos personas porque son un montón que realmente se merecen mis respetos Ah, una más, por favor, uh, Alben, Alben, es, eh, Alben Al Río se llama, su, que su canal en, en YouTube es eh, Al Río Lab Eh, él él es, él canta también hace eh, covers y también covers acústicos más que todo no eh, él es eh, compatriota mío él también es eh, boliviano no y pues eh, también le gustó el, eh, esta cosa que es el fandu no y nada más eh, solo quería dar esas eh, palabras de agradecimiento no y yo te digo algo también todos sus amigos iban regularmente son mis amigos y yo también Los quiero bastante, demasiado. A Rosy, a eh, Wally, Mimi, tú también, Iván, los aprecio demasiado. Porque la verdad, sí han sido no, mis amigos en todo en este tiempo. Y gracias, gracias la verdad, por apoyarme. Ya me sacaron lágrimas, güey. <risa> <risa> Eso está el mano. <herposo, risa> manu. Y ni siquiera fue, y ni siquiera la ya, Sigo diciendo que hay que decir que le gusta chao. No, no, no, porque fue muy, muy lindo entre machos Entonces por eso fue, por eso lo digo, no fue Chau Pero fue lindo, estaba bueno, estaba bueno Aplausos, aplausos Ay, Lalo no, no. bueno, bueno, Ay, Lalo no, Ay, no. Oye, estamos iniciando sin querer, creo. Ok, yo creo que es justo. May, di tus unas cuantas palabras. Es justo que no no has hablado mucho. ¿Unas cuantas palabras sobre qué? Yo también los quiero mucho. Ah, no, ¿verdad? No, sobre el tema. ¿Sobre el tema del fandom? Sí, el tema del fandom. Tienes 30 segundos, dale. Se acabaron. Pues miren. No, la verdad, ahora sí que... Invitar también a la gente a que haga hand up No porque No tengas buena voz, no puedes hacerlo O sea, creo que eso es para divertirte uh -huh. Aceptar las críticas Y pues, seguir adelante Y pues ahora sí que los que quieran empezar O sea, no basta más que tal vez decir Ver la serie un rato Buscar los instrumentos Porque hay muchos en internet, hay muchos instrumentos En estos medios, hay demasiados tutoriales Para hacer esto, creo que hay mucha gente Que desde su casa, con una simple computadora Una laptop y un pequeño micrófono hace maravillas entonces o sea, adelante porque esto es de fans sí. para fans Uy, para perfecto música bueno suki tú que eres cantante de Fandovic y no y no te sorprendes que voy a, yo voy a poner tu música de fondo no te sorprendes ah eso sí todo una ayton eso y doru bueno di tu unas cuantas palabritas ahí. Bueno, lo único... Bueno, ya me robaron todo lo que iba a decir este Pero lo único que puedo decir es que el fandom es una actividad muy bonita Es una forma de expresión que a, para, mi, para mí, a mi parecer Es muy una forma en la que alguien se puede expresar, dar a entender lo que le gusta este Pues no sé, o sea, divertirse un rato O sea, yo me divierto cantando lo poquito que he actuado Me herdió mucho, batallo, pero... Que, pues, que yo creo que todo el mundo puede intentar hacer pan, no no creo que haya límites en Es lo único que puedo decir es ah, algo muy bonito, inténtenlo, o sea, nunca saben si les va a salir o no. Oh, okay, perfecto. Y una cosa, echar tomar, echar no sé si me permites una cosa, sí, no sí, sí, sí, un Interfere, interfere, interfere. Gracias, Ruga. Interfere. Internet 1.0 Yes, sir. <risa> yes, sir, interfere. Okay, eh, comience. No, yo solo quería decir, eh, no se limiten con, con con con un grupo de personas. Inviten a todo el mundo a formar parte del del fandom. No sé, no sé, so, no solo se junten con un junten con un grupito pequeño, Marianne. Porque es de esa forma ustedes van a eh, expandir y y van a descubrir de tanto talento. Yo, yo he visto en el YouTube hay tanto talento en el. En, en el YouTube que me sorprende a veces por eso es que a mí a mí especialmente a mí me encanta invitar a todo el mundo es es lo mejor que que, que uno puede hacer Si sí, porque la verdad este somos una comunidad este nos ayud debemos ayudarnos unos a los otros convivir entre nosotros y este y hacer un buen trabajo con con con la convivencia que hacemos entre mejor nos llevemos Mejor seas el trabajo, y si te gusta, lo vas a hacer bien. Solo hay que confiar. ¿Puedo añadir algo más? Eh, bueno, sí. Bueno, dale ya último, pues imagínate. Si me da tiempo, si no... Bueno, no, sí, sí, sí, te da tiempo. Si no sí, sí, sí, no. No, no, no sí si te da tiempo. Dale, dale, dale. Ah, bueno. O sea, aquí también lo importante, como mis anillos es pasar o sea, así que a, a agarrar a... O invitar a todo tipo de gente, no tampoco rivalidades entre clanes, o foros o este. Para nada. No hay necesidad de hacer eso. Sí, la verdad no, o sea, no hay necesidad, pero pues después de todo. Pues agarrar talento de todos lados. O, o la hacer compañerismo de, eso. de esto, pues, ahora sí que sería la forma de impulsarlo más y darle a conocer de una, de una mejor manera. Así que. Claro. Si sí, para qué esas personas en YouTube ustedes uh -huh. saben quiénes son Que tienen su grupito de gente Denle un chance a los otros No importa que tengan solamente dos o tres suscriptores Pues sí, sí. ¿no? Hacerlo nomás porque es algo que nos gusta Y nada más No porque alguien tenga miles de suscriptores Pues solo vamos a ir con ellos O solo vamos a eh, Esperar que ellos saquen bandos ¿Ah, Podemos hacer nosotros nuestros propios grupos ¿no? Exacto uh -huh. ¿Pueden, comuni pueden comunicarse con nosotros, conmigo, con Iván Y la verdad ...les vamos a echar la mano en lo que se pueda... ...si es que obviamente el, el tiempo se nos, se nos da... ...pero yo Iván somos muy abiertos... ...somos en las cuestiones de ayudar a las personas... ...a que deben de, de agruparse a los nuevos... ...yo he ayudado como 18 nuevos... ...y creo que la lista sigue así... ...¿por qué? porque... ...no quiero que los traten mal... ...porque hay gente que hace esto... ...de que tratan mal a los nuevos... ...y no debe de ser así... ...deben de echarle la mano... ...y van a ver que con el tiempo va a ser va a ser algo muy bueno ese ese, ese nuevo muy bien perfecto bueno eh, yo creo que ya nada más tenemos que agregar así que ya por fin damos nuestros 5 minutos de descanso todos pues bueno perfecto bueno ¿sí? eh, Rubén y vamos gracias a seguir por compartir con nosotros esperemos tenerlos ya a pronto tío, a la um, próxima a por todo no no, gracias, <risa> no muchas gracias no gracias no gracias muchas gracias entrevista gracias gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias lo bueno no no Rubén más más a ti porque te lo debía ya hace, ya hace como 6 meses <risa> Entonces, ya no te habías dicho, eh Ya te iba a dar no, unos batazos nadie te cosas aquí. No, yo le debía, no, lo debía <ríe> para el cuarto episodio Pero esa persona me dijo No, es que teníamos una persona en el tercero Y entonces luego de, ahí, luego de ahí Dije, no, lo voy a tener para en el, el, el, el de fandom Y bueno, hasta ahora en... Bueno, esa persona dime quién es Para darle unos batazos qué? Suki. Ah. Suki, Suki, Suki. Hey, okay. Tú me dijiste, yo festejamos qué dijiste <ríe> Ella fue okay, que dijo, okay. A ella. No, ya, ya luego. A, a la salida. Alguien le toca un pelo a Suki. <risa> a la salida. Las... <risa> a las voy luego Las voy a iragues. La ir <risa> la no, ya. digo. ya, ya en Pues en fin, ya regresamos después de Una vocecita ya hoy por ahí. Ok, ya déjame las terminar. Ya. Nos vemos ahora La Navidad ya pasó. ¿Pero quieres seguir festejando? ¿Quieres estar todo el año con espíritu navideño? Entonces, el disco de canciones clásicas navideñas por Hispa Radio, uno de los podcasts de anime en español más famosos es para ti. Junto con los chicos de Hispa Radio, cantarás tus canciones favoritas de Navidad en dos únicos discos con más de 10 canciones. Junto con Interfir estarás cantando Shiro, el Reno Chamo. Shiro, el Reno Chamo, imaginario es... Los chicos del podcast no se dan cuenta de él. O entonando... Konsuki, las campanas Belén, campanas de Belén La estrella del norte Apunta Hispánime O tal vez Bronstar Cantando Feliz Animax Feliz Animax Feliz Animax Feliz Animax Próspero mejor doblaje En Venezuela Otros temas incluyen Noche de Anime. Mi burrito nivelero, el otaco tambuliero, Feliz Animax, los Magic Arps en el río y muchos más. Compra tu copia de Navidad con Hispánime por tres bajos pagos de 10.75. Así es, 10.75. Tus familiares te lo agradecerán o simplemente destruirán el disco. Llama al 800 Navidad pasada, los necos esperarán tu llamada. Advertencia, no nos hacemos responsables por la pérdida de la audición y regresamos bueno ya terminando ah bueno estaba bastante bueno ese <coughs> esa parte sobre el fandom bueno ya vamos a, a... a este, sí. gracias ok ya continuamos para terminar el episodio aquí eh, bueno Mai y los invitados se tuvieron que retirar pero en sus lugares bueno más que nada por Mai está Procaster que ya está unida con nosotros saluda hola cómo están y nuestro amigo la sombra Chiro ¿Shiro? Giro. Giro. Ah, ah. Oh. Les les digo que es la sombra. Sí, sí, sí? porque está muy calladito. Sí. Eh, por favor, eh, di algo ¿Sí? más para la audiencia, Giro. Vamos, vamos. Por favor. No sé qué quieres que diga. Soy tu réplica, después de todo. Ok, ya. <risa> perfecto. Ya. Yeah. Lo diste todo con eso. Muchas gracias. Es muy mi bien. Réplica. Muy bien. Ok, perfecto. Réplica. Oye, <risa> yeah, ya, pero. Para... Continuar con el episodio, vamos a nuestra sesión de siempre, que vamos a en entrar, que son los correos. You've got mail. Ok, déjame yo comenzar con esto. <ríe> y como siempre, estos van a ser los comentarios, más un mensaje que nos mandaron. Pero bueno, no importa. Y aquí está el primero, dice... Otro buen podcast está Esto va mejorando cada programa Sigan así muchachos Que como van esto solo hace mejor le oh, Personas que veo horrible Se hace mejor o algo así Bueno, no importa Ahora me tengo que esperar un mes para oír otro Es decir, este Cosa mucho en estas fiestas Y que tengan mucho éxito en este proyecto Y dice, post data eso es algo so, estamos hablando de dice, Caramel, cómo no te puedo gustar un final tan épico como el de School Days. Sí, si es que se acuerdan que, es, que a ya dijo que no le gustó mucho. Bueno, Caramel no está aquí para defenderse, así que yo no puedo hablar por ella. Pero a ver. yo lo único que puedo decir porque estoy de acuerdo con ella es que bueno, el final como que no sé, estuvo raro comparado de todo el <risa> Ah, pero bueno. Este, déjame continuar interpel con el correo que nos mandó Lars. Antes que nada, me disculpo por escribir hasta ahora, es que he estado ocupado con algunos proyectos que tengo pensado hacer y retomando otros que tenía abandonados. Además que he tenido una pésima suerte con el, el internet, ya que hay veces que funciona y hay veces que no. Y hasta termino sacándome del messenger. En fin, pasaré ahora a dar mi opinión. Pues este capítulo en verdad fue muy divertido y el tema que se planteó fue muy bueno. La verdad en la parte donde sus voces sonaron como de artillitas fue muy gracioso. En verdad no me esperaba algo como eso. Pues mi opinión ahora sí fue corta ya que su capítulo estuvo muy bueno. Y en verdad me gustó mucho cómo lo desarrollaron. Postdata, Aunque llego tarde para decir esto, de todas formas lo diré. Les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes y que todos sus deseos se cumplan. Oh, muchas gracias este por los deseos. Nosotros también les deseamos a todos ustedes trazados. Eh, un feliz año nuevo y que, pues, ¡métese cumple! Oh, sí, verdad, ahora que lo mencionas. Gracias por promocionado a Usuki. ¡Feliz año nuevo a todos! Bueno, ¡audiencia! ¡Hago ¡Ah, bueno, un amullito para la otra audiencia! ¡Feliz año nuevo! ya pasó, pero bueno. Tan animada como siempre la audiencia. Claro, no podía faltar. Bueno, continuando con el siguiente, dice así. Señores, ¡Feliz Navidad! Se olvidó decir señoritas, pero, está bien. Felicidades por el pod Y la verdad me gustó mucho el último episodio El primero para mí Y espero seguir escuchándolos Quería decirles que sigan para adelante Que está muy bien lo que hacen Y como esto Un mensajito para ti, Suki Porque aquí dice que Le gusta, le gusta mucho tu voz <risa> Gracias, gracias Bueno, y este comentario de una persona Totalmente anónima eh, Dice Vaya, vaya, muchachos, me gustó mucho este episodio. Fue muy entretenido, sobre todo las opiniones de cada uno acerca de los animes que no les gustan. Jeje. Lo demás fue demasiado bueno, sigan así. Espero que pasen una feliz Navidad y un feliz año nuevo por sus queridos familiares y amigos. Bueno, Anónimo, muchas gracias. Eh, agradecemos mucho tu sincero comentario y tus buenos deseos. Gracias, Anónimo. Un, tipo... <risa> un aplauso para el Anónimo. ¡Uh! Okay, um, dónde está. Ah. <risa> aplausos. Bueno, perfecto. Oh, gracias. Es iro ya. Es Y con ese cortito segmento, estos fueron nuestros tres comentarios y un correo. Got mail. Y bueno, ahora pasemos a lo que es mi sección. Si creen que saben mucho del anime. Pues estos son los hechos del anime Ok, improvisando el tonito no, no, no, no, no, no Nunca, nunca en tu vida Yo le puse copyright a ese sonido, viste Aunque yo me lo, me, también me lo robé, pero lo puse copyright Solamente yo puedo hacer ese sonido, nunca más ¿sí? Ya lo sabes. Nunca más no, nunca. Bueno, es <risa> réplica que esperaba <risa> ¿Es Por eso te lo voy a perdonar. Sí, <risa> Él hace todo lo que tú haces Solamente no por eso te lo voy a perdonar. Como saben Y pues Muchos así lo conocen El verdadero título de los cabellos del Zodíaco Es Senseiya mm. Pero si se tradujera En el nombre Occidental El nombre sería Zodíaco no Wow. O sea, que si lo traduces en los centauro. Es Eso sería en japonés? Zodiaco no Kichi, dijiste, ¿verdad? Zodiaco no, no Kichi. por qué no se llama así? Se vería llamar así. Eh, Sensei, ya Zodiaco no Kichi, ya porque en, en occidente ya lo tienen así en todos lados que yo lo he visto. Siempre lo tienen el nombre original y de, luego el zodiaco, siempre, no sé por qué. Está bien, o sea, la verdad no suena mal o sea, pero pues, ya sabemos por qué lo pusieron a Caballeros del Zodiaco mm. o sea, pues, algo obvio ¿Nosotros íbamos a hablar de eso? La verdad no me acuerdo, no. pero dejemos que Broken uh, termine con... Ok, videos. pues cuando termines ahí lo decimos, entonces ¿Sabían que Masami Kuramada, el creador de los Caballeros del Zodíaco, es uno de los mangakas más ricos de Japón? Eso... No me extraña Eso no me... bueno, sí, pero eso te... no sabía, eso no lo sabía Oh, qué interesante por alguna, razón, por alguna razón no me sorprende no a mí tampoco o sea no sabía eso pero no me sorprende la verdad no la ver a mí tampoco me sorprende sabían que el personaje Tomaseguchi Seguchi de Gravitation es una inspiración del productor Daisuke Dai Asakura? Mm, no yo no no no no no no no no no no no no no no no la, sí, la creadora de Gravitation", Es una gran admiradora del compositor Productor de música y sonido del anime Gravitation Daisuke Asakura Ya que ambos son productores, compositores, tecladistas Tienen el cabello rubo, rubio y, eh, y ojos azules mm -hmm. Aunque Daisuke Asakura regularmente usa lentes de contacto de color ¿De qué otro ah, color usa? No sé, pero... Carabobo. Los usa, <risa> Eso es lo único que podemos saber Los usa, el caso Perfecto Y lo de interpreta mi silencio Es mío Interfira ahí sí tiene derecho <risa> <risa> Yo esperaba Esperaba una acción estás... tuya Esperaba una acción tuya Por eso que lo dije ¿Por qué será que me da la impresión que, que Suki es réplica de Interfear También mm. Esa eso sería mi perdición Ay, Dios. Si, yo, si yo fuera réplica de Es la réplica en su sexo opuesto wow. ¡Epa! Eh, ¡No! Dios mío ¡Qué insulto! ¿Cómo es? De... ¡Wow! Suki, vamos a... ya, ya vas a ver Afuera de la salida Ya vas a ver la salida Hasta ya voy ya, a ya vas hora. a ver la salida ¿De nuevo, <risa> <risa> ¿Sabían que hay varios personajes históricos que aparecen en el anime Basilis? Nunca lo vi, así que no puedo decirte sí, si es verdad Sí lo vi, pero no sé mucho de Japón, así que no te puedo decir nada en Bueno, de historia. entre ellos incluyen Ieyasu Tokugawa El fundador y el primer Shogun Que es Shogun, que significa general o comandante Del shogunato Tokugawa de Japón ¿Qué trabaja? Jaiju Munenori Espérame, no Munenori, sí, perdón. Un, espada, un espadachín japonés Y Hanso Hattori II Un famoso samurai de la era Sengoku uh. mm. Ah. Eso me recuerda mucho a Cybermario de James Dios mío, total sí, bueno. Yo lo único que sé de la historia de Japón es sobre Oda Nobunaga, y más nada. Mm, sí, yo también he escuchado a ese tipo de Nobunaga. Él no era uno de... un general, o algo así. Solo sé que era maligno. Mm. Sí, eso lo aprender también en Goku Basara, el anime. Si es que sé, tengo que ver... Ah, ok. Y ahora el último. ¿Sabían que en Shaman King los nombres de los espíritus y movimientos especiales del equipo Sabazu. Para más información en el episodio 48. ¿Son actualmente nombres de canciones y o nombres de bandas de hard rock y heavy metal? No. no tampoco. No son bueno, por ejemplo... La verdad por ejemplo, no me sorprende. No me sorprende uh. Por ejemplo, Warp Peace eh, es de la banda Black Sabbath, Holy Diver de D la banda Dio, Rainbow in the Dark o... Arco iris en el, en la oscuridad, también de Dio, y entre otras canciones. Sí. Oh ¿Si, si supían que eso es más común de lo que creen, o sea, usar nombres de canciones o bandas americanas en anime en, bueno, en los animes, pues. Mm. Mm. Mm -hmm. Pues aparte okay, es no. buena idea, esa parte es buena idea cuando uno no tiene inspiración ¿Es buena? para estar inventando. Pero... <ríe> sí. Y bueno, y con esto terminamos los hechos de la... Y bueno, Interfir, ahora que me estoy acordando, ¿de qué vamos a leer el próximo episodio? Mm, pues la verdad no sé. No, es que no sabes? <risa> no, ya, ya en serio, en serio, serio. Bueno, ya porque yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto, porque esto del episodio del fan fue bastante bueno, y aún no hemos mencionado lo que es el fanfiction ni el fanart, ni el fandom, y creo que ya para la próxima debemos mencionar estas tres cosas. Así que en nuestro siguiente episodio de febrero, la parte 2 de nuestro episodio FUN, vamos a hablar del fandom, el fanart el fanfic. Y ahí, quién sabe, si encontramos, vamos a ver si encontramos a alguien así, otro invitado, que haga una de esas. ¿A quién entre nos? Sí, sí, sí, lo tienen, sí, sí, llenme. Tenemos una instituto de fanfic. Oh, no me digas ¿Quién? ¡Bravo! Oh, pues, ok, perfecto Ah, perfecto yeah, Porque pues ya yeah. sabes Ahí cuando estamos hablando de fanfic Ahí nos dices los que has hecho y eso Los puedo iluminar con mi sabiduría Perfecto Ya oí oye, ya oye esto No, eso no ah, bueno. Vamos a buscar a Aya para eso Que, porque... que de hecho Eso no sí. También vamos a poner a Aya en ese segmento Para ya aclararlo Pues perfecto, creo que ya con eso tenemos suficiente por este episodio, al menos que alguien quiera decir algo más en los próximos dos minutos, digo, sí, dos minutos, ¿algo más? Sí, ah, yo, okay, rápido. yo creo que deberíamos hacer una campaña para nosotros que hablemos de nuestro propio fandom y que se haga viral. Mm, bueno, tenemos que pensar eso mucho, chido. Eh, ¿qué, ¿Qué tú opinas? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué podemos hacer? No sé, simplemente pongamos nuestra creatividad al mm, máximo. Perfecto, muy bien, Ahí, vamos a hablar de eso luego entonces, para... O sea, muy... Perfecto, entonces creo que con esto ya no hay que... tengo que mandar saludos Oh sí, saludos rápido Tengo que mandar un saludo a Beer 4 ¿Cómo se llama él? Beer oh. Beer 458 LLL es el mismo Sí, él sí él gracias sí. Que, él fue Sí, sí, sí, él mismo él. tengo que mandar un saludo a él porque fue que nos hizo la imagen De Nuestro logo con el sombrerito de Navidad Así que Beer Sí fue él, entonces Vir, muchas gracias a ti, por él, esa vez por él. ¡Arigato gozaimasu! Ok, eso, eso que dijo ella. Muchas, <risa> muchas gracias por el favor, perfecto, ya, esos son los últimos saludos que tengan que dar. Así que, este fue el final de un episodio más aquí en Hispania Radio, ese que le habla es Interfear 1. 2090 noventa. Star. Y la copia china de Interfear. Chiro. Wow, ¿copia china? ¿Tanto así? Ay <risa> bueno. <risa> yo que Twitter ya no la hablo. No, no, no. Ni, yo ya nos hemos quedado. Bueno, en fin, se nos está acabando los segundos, <risa> así que nos es de Adiós.